Un troyano se ha infiltrado en el sistema. Ha cambiado las reglas del teclado. Para detenerlo, debes descifrar su nombre usando el patrón matemático correcto.